Un, organo, un organismo internacional tripartito donde confluyen gobiernos, empresarios y sindicatos y y los gobiernos y los empresarios digamos están balcados bastante a la derecha en las últimas décadas. Con lo cual, esa OIT dice que, primero, ¿los sindicatos más representativos pueden tener derechos especiales? Sí, lo dice. Esa OIT liberal lo dice. Segundo, ¿entre esos derechos están de negociar colectivamente y de modo exclusivo? Sí, lo está. Esa doctrina... Eh, en este caso particular, confluye con la mirada, sí, de los gordos, pero también de, de enormes sectores del movimiento obrero eh, que ha peleado en la calle durante años, como la Corriente Federal de Trabajadores, incluso como la Central de Trabajadores Argentinos. No te olvides que que Hugo Yasky, el Tano Catalano, eh, Carlos de Feo, eh, grandes figura de la, de la CTA de los trabajadores, han dicho que juan han manifestado su intención de volver a la matriz del Movimiento Obrero, que es una central única, con lo cual no está en cuestionamiento el modelo sindical. Eh, y y la otra cuestión es, eh, creo que hay que hablar un poquitito más del modelo sindical, porque no uh -huh. es algo neutro, uh -huh. o a veces expliciamos con el análisis, a veces pensamos que la cuestión pasa por dividir, fragmentar, atomizar estructuras, y, y no ir a una discusión que siempre estuvo latente en el Movimiento Obrero Argentino. Que la, ...y que está latente en todos los movimientos obreros... ...la cuestión de la democracia sindical. Uh -huh. Uh -huh. Luis, eh, buen día, acá te saluda Leila. Eh, hace mucho tiempo que hay una bajada de línea fuerte... Eh, que termina siendo mella ¿no? ahí en, en el sentido común de la, de la población, que es que el sindicalismo en Argentina atrasa, que retrasa el desarrollo, que no permite las inversiones, eh, que genera todo tipo de de, bueno, de circunstancias en lo laboral que son negativas. Eh, ¿Por qué ese ensañamiento con este modelo sindical argentino y qué diferencias hay con otros modelos, por ejemplo, a nivel regional, que son bastante eh, diferentes, ¿no? eh, difieren de un país a otro? Mira, lo que más molesta del sindicalismo argentino es que existe no, no no no no es no es un simplemente un estado de ánimo no es simplemente una cuestión voluntarista de un grupoejo de dirigentes eh, con todo lo que nosotros podemos criticar en el día a día eh, el sindicalismo argentino tiene identidad y es un actor político y cuando digo político no le digo términos partidarios para que ningún achado quiera agarrarse de esto. Eh, esto Están los temas grandes. Aún los sectores más burocratizados eh, claramente son actores políticos. Y, lo, y los sectores que han estado en la calle, reitero, eh, lo mencionaba recién, también tiene una mirada política distinta. Pero esto es lo que más molesta. Lo demás forma parte de un menú del sentido común que se ha ido construyendo en los últimos 40 años desde los Reaganomics, desde el tacherismo para acá, que eh, que frente al fin de época posterior a la crisis del petróleo ha necesitado demonizar nuevamente a un actor social fundamental en la construcción de la democracia que es el sindicalismo. Uh -huh. eh, digamos, esa es la diferencia. En en Europa el sindicalismo está exhausto. En uh -huh. América está atravesado por problemas políticos, económicos, sociales, y que todo el anamnés de, de las relaciones políticas y... Y, y obviamente los sindicatos están atravesados por esto. No nos olvidemos que la reforma brasileña, por ejemplo, lo primero que hizo es es atacar directamente la base de sustentación de las organizaciones centrales o de las organizaciones sindicales, sobre sobre todo las centrales sindicales en, y, y claro. lo demás es un pandemonio. Toda la línea del Pacífico es un modelo de fragmentación y atomización brutal. Uh -huh en Chile hay cinco sindicatos en Colombia en Colombia hay 12 centrales sindicales en Perú están absolutamente fragmentados sin sin poder ver claramente quién es el interlocutor eh en Uruguay ha perdido peso político desde cara al nuevo gobierno de derecha es decir Joroba el sindicato argentino, el sindicato argentino porque existe Claro. Estamos charlando con Luis Roa, eh, secretario académico de la carrera de Relaciones eh, del Trabajo, eh, hombre también de la corriente de laboralistas Norberto Centeno, y compañero de Sindical Federal, por supuesto, que tenemos todos los, todos los martes este, aquí con, con Luis Roa, y en un ratito con Carlos Zaira, que también va a estar eh, con nosotros. Eh, y Luis, hay una cosa que que se está discutiendo, pero a veces también cuesta, e incluso a nuestros compañeros de, de los sindicatos les cuesta, y nosotros tratamos de, de envalentonar un poquito para que se diga. Cuando se habla de reforma laboral, uno primero dice, no, reforma laboral, triaca, el macrismo, uh -huh. y muchos compañeros dicen, no, nosotros necesitamos ciertas reformas laborales, obviamente progresivas y que vayan ganando derechos. ¿Cómo se hace vos que que sos un conocedor de, de muchos compañeros que que que se apoyan en vos para estos temas, para su asesoría, eh, de estas discusiones que necesitas que avancen, pero si mencionas la reforma laboral ya te salen a, a castigar. No, pero lo que sucede es que sí, hay, habrá que plantearlo de otra manera, habrá que construirlo de otra manera, pero cuando uno piensa en reforma tiene que pensar en la correlación de fuerzas en el contexto, y Y a veces mover, lo que, mover el andamiaje jurídico que sustenta el piso de derechos, eh antes de hacer eso tal, tal vez hay que leer cuál es la realidad concreta sobre la cual nos movemos. Bueno, es una etapa para negociar colectivamente, es una etapa para ir por una legislación pro-obrera. Eh, y a veces, y, y en un escenario como el actual, es, es todo una incógnita. A veces pasan, tal, suceden situaciones como lo fue la reciente ley 27.555, que es la ley de, de la modalidad de teletrabajo, que que terminaron impulsando a los sindicatos. Pero pero fíjate ahí, eh, un, un, una reforma muy interesante, la brutal resistencia empresaria que que generó. Uh -huh. eh, pero digo, para hacer una reforma, primero hay que ver la correlación de fuerzas. Y después sí, bueno, cómo se enuncia eso. Eh, ¿Se hace falta reformar el derecho laboral argentino? Sí, claro que sí, claro que sí. Centeno acopió, cuando hizo la ley de contrato de trabajo, 50 años de jurisprudencias doctrinas, leyes dispersas, y de Centeno hasta pasaron 50 años. Eh, claro que hay que hacer. Y en eso una brutal regresión donde volvimos al siglo XIX con la dictadura cívico-militar y con el saldo menemismo, y con el macrismo, y después con, con, el, con esa primavera enorme de 12 años que significó que si se recuperaron puntualmente algunos artículos de la vieja ley de contrato de trabajo, pero hay otra tarea brutal por hacer. Ahí tenemos un artículo que lo hizo la revolución fusiladora, la Constitución de 1957, el 14 bis, bueno, que ya está purgado con la constituyente del 94, nos dice nos dice que hay que el 14 bis o esa misma reforma nos dice que había que hacer un código de trabajo y seguridad social. Mhm. Uh -huh. Eh, ¿dónde está ese código? hay Código Civil, hay Código Comercial, hay Código Penal, están todos los códigos de los propietarios. ¿Dónde está el Código de Trabajo y Seguridad Social? Claro. Todavía en la facultad de sabes cómo enseñan, algunos hablan del 14 bis como el artículo nuevo. 63 años tiene el pibe. Claro. 63 años y te hablan del artículo nuevo. Y eso es construir, constituir construir, perdón, eh, como decía Ley, un sentido común pero al interior de la universidad como un tanque de ideas que trata de propagar la idea de que eso me dice un nuevo tiempo. No es ahora. No es ahora. Eh, claro, pero, pero llegada el momento va a estar preparado. Yo creo que eso es lo importante de este, de este periodo. No, claramente. Claramente. Pero tenemos eh, a, un programa a, a, que tiene que ayornarse y tenemos en la Constitución dice que <risa> habla de la participación en la utilidad de las empresas con control de la producción. Uh -huh. Me imagino plantear esto hoy hagamos posible la constitución de 1957, control de la producción en manos obreras. Clara. No, si te, si te dicen Así como com, te suena. Si te dicen comunista por, por de estar por a favor de la cuarentena, este ni me imagino lo que puede ser eso. Uh -huh. Luis, los y, comunistas rojas y Aramburu Claro. Estaban atrás de eso. Eh, por eso te digo correlación de fuerzas. La, la última, Luis, eh, esta articulación esta alianza que se vio en los últimos años entre el movimiento obrero organizado y los movimientos populares. Eh ¿cómo ves esa esa relación a largo plazo, Necesar. no? necesaria eh, creo que es necesaria porque hay un pensamiento fatalista de que que señala que el que, que, le, que la hora del movimiento obrero organizado ya pasó uh -huh. eh, claramente cuantitativamente el movimiento obrero no tiene la magnitud que tuvo durante las épocas del pleno empleo las épocas de, de, de del industrialismo argentino de nuestra etapa de, de de, de, de, de, digamos, de nuestro desarrollismo local, eh, con matices propios, eh claramente el movimiento obrero no ocupa el mismo lugar, pero se puede convertir en el gran articulador de todo el campo popular. Y ahí está el dato y el salto cualitativo que tiene que dar el movimiento obrero organizado. Uh -huh. Es decir, de articulador de todo el campo popular. Claramente, cuantitativamente no seremos los mismos. Cualitativamente estamos por dar un gran salto. Ajá. Uh -huh. Bien. Eh, bueno, Luis, te, te agradezco mucho, te agradezco mucho por esta nota. Fe, feliz cumpleaños a la Facultad de Sociales, sé eh, que sos parte importante allí dentro de las relaciones del trabajo. Me atrevo a decir que sos una rara avis en la Universidad de Buenos Aires, no porque estés solo, pero convengamos que esta línea lo que estamos charlando Eh, no es un frecuente eh. ni, no, ni ni, ni menciona palabra hegemónico pero no es lo habitual lamentablemente dentro de la universidad de buenos aires eh, sí y aún y aún en facultades entre comillas progresistas sucede eso. Uh -huh. Luis, te mandamos un abrazo grande y bueno este te escucha hoy eh, vamos de nuevo con el programa de los asos las distintos grandes alzamientos argentinos así que a las dos te escuchamos también Sí, ahí la producción y ha sacado lo mejor de mí, parece hasta parece que sí. <risa> muy bien, un abrazo muy grande. <risa> Chao, gracias así Luis Roa, secretario académico de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, hombre de la corriente de abogados laboralistas Norberto Centeno. Lo pueden leer en radio Radiográfica. Eh, está publicada eh, aquí en, en nuestro portal, en radiografica.org.ar. Eh, Se titula de, de que hablamos? hablamos cuando hablamos del modelo sindical argentino? Así es, todo lo que estuvimos charlando eh, y más también sobre, además a partir de el fallo de la Corte Suprema que eh, le dio un, la derecha vamos a decir, a, uh -huh. a, a la, al modelo sindical argentino como está estructurado. Exacto. Y está bien que así sea. Y eso específicamente también lo encuentran en la nota que hacen Leo Martín y Lucas Molinari de Panorama eh, Sindical. Así es. Y ya que estamos con el tema eh, está publicada también la nota con Vanessa Siley, diputada nacional consejera de la magistratura, secretaria general de, de FECITRAJU uh -huh. de las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajo trabajadores y la extensa presentación que se merece vanessa eh, sobre el tema judicial eh, vanessa además también es abogada laboralista eh, y digo, pago por ver una si a ver les hago una recomendación a todos nuestros oyentes en tiempos de eh, zoom eh, webinars como se llaman ahora, uh -huh. charlas Yo me me pudrí de, de, de los Zoom, digamos, no de, de, en un momento ah, dejé sí. de verlo, metí Somos algunas dos. charlas, me pudrí. Bueno, donde esté Roa y si encuentran donde esté Vanessa Cilei, mhm, uh -huh. y si encuentran donde esté Héctor Amicheti, sí, métanse. Si quieren vean su intervención y después se van. Pero hay mu hay muchísimos compañeros muy muy valiosos siempre. No no no, no estoy criticando ni, pero Particularmente, si encuentran alguno de estos tres personajes y tienen ganas de aprender de los temas que estamos charlando, sí métanse, escuchen, lean porque hay gente que sabe y mucho y que tiene una perspectiva que como dijimos de Roa sobre la uva, que lamentablemente la uva tiene una visión este pseudo progresista uh -huh. psicobolche, no, no es la no es la mayoritaria la, la de Roa. Y mismo también, dentro de muchos análisis políticos, no es la mayoritaria, ni la de Vanessa, ni claro, la de Nicetti. La de Vanessa, pueden encontrar la entrevista, perdón, eh, que le hicieron en feas Sucias y Malas. Eh, uh -huh. Gran entrevista ahí con Úrsula Asta, que también reco recomendamos volver sobre ella. La encuentran obviamente en el Radio CUT. Así es. Eh, bueno, todo esto y mucho más. radiográfica.org.ar, también a través de las redes, Radio CUT, eh, Tunaín, bueno... Ahora en Spotify también. Pueden escuchar Radio Teatro, que vamos a presentar su segundo capítulo en un momentito. No capítulo, su segundo fragmento del primer del capítulo. Del primer capítulo. En un momentito nada más, así que mucho, mucho para, para escuchar. Es huesito, Hablando de Toma de Tierras, bueno, nada, no, escuchamos al huesito, a ¿vale? la al pibe de manera costa. Pensando sin tapujos, muevo las manos como si fuese un brujo. Me colgué ya no sé a dónde me dirijo. Somos inmortales cuando nos miramos fijo Te vi, perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con voces todo más simple, te vi un rato y se me fue lo triste. Mi lugar en tu cama, aquí me volví no a ocupar. El sol en la ventana que hiciste de luz. Que tengo guardada ya no alcanzan, No quiero pararme Equilibrar esta balanza Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza Y que haces de volver De volver a hacerte estremecer De cambiar la suerte Y no tener que parar un rato A pensar en la muerte Y yo que sé Y hoy voy a por más si vos me hablás sí, que no querés perturbar mi paz No te das cuenta la noche que me aliviás Con las cosas esas locas que vos me contás Y no me pidas que no venga a decirte Gracias por los días en los que no te fuiste Que me gusta mucho que no funcione tu timbre Que me dejas que delire, que saque mi alma de ti Y lugar en tu cama que me volvió una no culpa El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de quién es la culpa No sé de quién es la culpa Hay lugar en tu cama que me volvió una no culpa El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de quién es la culpa